Si tienes que marcharte No quisiera que lo digas Porque pienso que sería Doloroso para ti No permitas que algún día Encuentres la despedida De esa que a nadie le cae Pesa que a nadie le cae Cuando le tocó perder Yo te perdono Yo te perdono Pero no vuelvas a cruzar por mi camino Porque si lo haces Porque si lo haces Y yo no respondo Porque mucho ya he sufrido Y pensar que te quería Como a nadie había querido y por cosas del destino y por cosas del destino y a pasó lo que pasó.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 Y por cosas del destino, y ya pasó lo que pasó. Y por cosas del destino, y por cosas del destino, y ya pasó lo que pasó.